Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un Programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 44 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Diario del Futuro por Nacional Rock. Y según el guión que tan amablemente nos imprime cada día nuestro productor Adriá Minia, ...en este bloque... El tópico, el título es, viene Springsteen. Bueno, yo sé que acaba de hablar vine, acaba de abrir la puerta Vini y decir, háganlo, más, lo, lo, háganlo <risas> lo más largo que puedan, pero no hace falta alargar la palabra tanto como para alargar el bloque, digamos. Sí, viene Springsteen, en realidad es algo que se supo esta semana, se confirmó. Se confirmó esta sema, al después de, esta de muchas semana, idas y vueltas. Después de muchas idas y vueltas, incertezas. vaya a saber por qué estaban esperando para confirmarlo cuando se venía diciendo hace bastante. No sé si esa misma empresa, la verdad que no lo tengo claro, no quería tirar el, la fecha para... Este, que la gente estuviera gastando para un lado y después para otro, que no se gastase la plata para sprinting y no comprar otra cosa, no sé si estaba confirmado desde antes. Porque sí, ya se sabía la fecha y el lugar, digamos. Bueno, lo que se si había mencionado, yo por lo menos antes de que se confirmara, perdón, ya como que el 14 en Geva era como algo que era Pop Igual es una teoría rara porque está re barato. <risa> no, lo que yo digo es que a veces no se sabe por qué eh, uno sabe una fecha, tal vez a veces se sabe que viene. Eh, y se confirma a través de Perú y todavía no por el productor argentino en este caso lo que se decía y esto también era verdad era que no estaba confirmado el lugar al comienzo cuando se empezó a hablar de Springsteen en Buenos Aires se hablaba de que se iba a hacer en el autódromo o en, el, en el, la feria de exposiciones en este nuevo parque del rock que, que está haciendo el Imperio Macri en Buenos Aires eh, pero mm, se confirmó eh, debían estar todavía discutiendo dónde era porque se confirmó eh, Chile antes que Argentina bastante antes uh -huh. que Argentina eh, supongo que al no conseguir un lugar grande entonces estaba la pelea de, de cómo hacer para que el cachet cierre porque justamente las entradas como dice Furfaro, terminaron saliendo una bicoca Este, al tener que dividir cantidades, números y etc. Vayan a saber las calculadoras, cómo estuvieron funcionando en los últimos días. Finalmente se confirmó y eso significa que <coughs> Springsteen va a volver a la Argentina después de 25 años. El 15 de octubre del 88 fue la primera vez que tocó y la única que tocó en Buenos Aires como parte de un concierto histórico que fue el de Amnesty. Eh, un concierto... En el cual tengo que contarlo, me mearon públicamente. ¿Qué? Ahí. ¿Qué? ¿Pero para, para. usar más historias públicas? No, para. no, no, puedo Para. Ver? ¿cómo que te me. ¿Quién te me.? Te veo ¿Desde Princeton. No, es Princeton no. Phil Co Collins. No, en lo el que sing. sucede. A ver, Peter fueron, Gabriel, fue todo un los día, keys, todo un día de un negral. estadio lleno de gente. Alguien como en las tribunas dijo: oh. Me toca mear. Y empezó me a mear sin avisar y había que correrse. Es así, no y uno, te uno estaba creer. muy ocupado mirando. Y había de todo en ese estadio. Era un concierto que llamaba a todo el mundo. Fue uno de los primeros, creo que fue el primer concierto en el cual... Mi primer River. No, segundo, porque ya había ido a ver a Sting ya el año anterior. Pero el primero, fui, fuimos so, fui solo en grupo, así, encontrándose con gente. Y fue ese momento que creo que este, traté de olvidarme de lo que había sucedido porque esas cosas que, que se van sumando del hecho de estar en... en Compartiendo este, un disfrute entre multitudes A todo esto Spring Ahora le dicen un disfrute <risa> Springsteen tocó al final Esta es la historia también que Esto es lo que yo recuerdo Pero lo que recuerda todo el mundo Es que Springsteen tocó al final La gente ya estaba bastante agotada sí. De Springsteen Y de todo De toda esa larga Ese, ese largo de, de, despliegue de, de, de shows eh, al comienzo toda la simpatía para Tracy Chamba toda la, qué buena onda Yusundur yo fui a ver recuerdo confieso a Peter Gabriel Peter Gabriel la rompió Sí. después eh, Charlie tocó al comienzo tocaron a León Geku y Charlie Charlie, Charlie la, se peleó la con... histórica pelea claro. con el manager de, de Bruce Springsteen en realidad lo que se dice si uno lee los libros o las notas que se hicieron sobre el evento sobre todo también hecha por, por músicos y productores norteamericanos que la gran pelea era a ver quién la tenía más grande entre todos los demás y Bruce Springsteen Bruce Springsteen la venía rompiendo quería presentarse como el que dominaba la historia pero el productor de Bruce Springsteen no era el que dirigía la gira el, dirigía, el que dirigía la gira, el que había creado la gira y es una persona, era el gran manager del, del rock norteamericano, el que inventó el negocio internacional, el dueño del Fillmore de, de San Francisco y de Nueva York, y la gran pelea ahí era la discusión, a ver quién la tenía más grande era contra el manager de Bruce Springsteen y el señor que había inventado todo, eh, y esa discusión llegó incluso a la Argentina. Ya había pasado en Sudáfrica que la discusión era si dejaban o no que los artistas loca locales tuviesen tiempo y probasen sonido y pudieran tocar. Y en Sudáfrica le dijeron al muchacho que había prohibido todo, le dijeron, no, no, no, esto es amnesty, tienen que tocar los artistas locales. Entonces esa discusión ya había llegado zanjada cuando pisaron Buenos Aires, Pero sin embargo quedaba alguna cuestión y la gran anécdota era que había, tenían que cantar en castellano el eslogan Derechos Humanos Right Now. Y la idea era, era, el texto que habían escrito era Derechos Humanos Ahora. Y Charlie dijo, no, Derechos Humanos Ya. Claro. claro. Es una, es rima <risa> <perfecta>. <risa> Entonces, y también lo que recordamos los que estuvimos en el estadio era esa, esa cuestión de que cuando estaban bailando Charlie hacía un gestito con las manos y todo el mundo respondía a lo que hacía Charlie como para demostrarle a los muchachos que están ahí al lado de él que el que mandaba ahí era Charlie y todos estábamos de acuerdo con eso, digamos. Más allá de eso, Springsteen quiso demostrar que, te la tenía, que es el gran artista que hace shows largos y que se la banca y a mi juicio cometió un error que fue tocar la bamba. Hacia el final, cuando nadie le daba mucha pelota, quiso levantar a la gente y tocó un tema conocido. Claro, todo el mundo la conocía y la mayoría de la gente saltó porque eran ya la, como si yo, la hora que era, era tardísimo, estaba todo cansado, era como, bueno, sí, una que sabemos. Pero al mismo tiempo daba la sensación de decirle, Bruce, Argentina, macho. O sea, era como si te dijeran buenas noches, Río de Janeiro. ¿eh? Sí, sí, sí. Qué onda, digamos. No fue buena la relación del público argentino con Bruce en ese momento. En realidad también puede ser porque. El local había sido Sting, Sting había estado un, día antes, un año antes y se había ganado a todo el mundo con el gesto de las madres y era el, que, el verdadero eh, embajador del rock internacional en ese momento. Estamos hablando de 25 años atrás, hoy quién se acuerda de Sting salvo por la cuestión tántrica, ¿no es cierto? Pero en ese momento eh, era el cantante de The Police, el grupo que, que había cambiado el negocio del, el, el negocio del rock de década, era el grupo que estaba siendo imitado en todos los países del mundo, el estilo, todo... No hay país latinoamericano, país eh, creo que no hay país en el mundo del rock que no haya tenido su propio polis, digamos. Uh -huh. Nosotros tenemos, de alguna manera, eso, eso de estéreo para nosotros. O hit? También, si se quiere. Entonces, en ese era momento... más ortodoxos. En ese momento, eh, sí, eran los masa del del asunto este, pero eh, en ese momento sucedía eso, ahora son 25 años de, mm, después, vuelve Bruce y vuelve en su mejor momento, vuelve el Bruce también eh, que está dando shows en vivo extraordinarios hace poco dio, el año pasado creo que en España dio su, el concierto que era su, su, su, su el concierto más largo de la historia entró en el Guinness como con casi 5 horas digamos. ah bueno Ese es el Bruce Springsteen que va a llegar acá. También el Bruce, Bruce Springsteen en su primer gira... sin Clarence Clemons... el mitológico saxofonista. Eh, las entradas empezaron a vender... hoy, a las 6 de la tarde... Eh, a, ayer, perdón... A las, ayer viernes a las 6 de la tarde... con una particularidad... hay una tarjeta de un banco... Que es, con la cual se puede comprar online... Este, hasta... tiene la exclusividad online hasta el 18 Bien. y si no hay que hacer la cola y comprarlo en efectivo eso generó este, en mi caso por ejemplo insistentes llamados por parte de amigos uruguayos intentando saber qué clase de tarjeta tenía yo como para este, poder asegurarse esa entrada porque hay una cierta paranoia entre los fans de se van a terminar, se van a terminar, el lugar es chiquito el lugar es chiquito, vaya uno a saber Este, en, esta acá, en esta producción ya empezó la, fo la fobia, ya hay gente que salió corriendo a comprar, este, el señor que acaba de tipear es mm. es porque salió a hacerlo. Sí. Este, pero bueno, será cuestión de... Mira la sonrisa que tiene. Sí, sí, sí, increíble. La chocho, nunca lo vi sonreír tanto sí, a Viña. Claro. Yo una sola vez y no voy a contar en qué circunstancias. Ah, bien, no contemos. Eh, a todo esto llegó el momento de, de, de, disfrutar, de aprovechar, como siempre, esta clase de excusas para escuchar... Eh, ...de la mejor música. En mi caso, como me tocó a mí, elegí yo mi tema preferido de Springsteen, mi disco preferido de Springsteen. Estamos hablando de Nebraska y vamos a escuchar... Ese me lo traje en vinilo de Europa. Lo Divino, monos... tres euros me salió. ¿Cuánto? Tres euritos. Bien. Divino. Vamos a escuchar el segundo tema de Nebraska. Tal vez el más parecido... A, una, a un tema que se puede tocar en un estadio se llama Atlantic City uff ¿qué te vas well they blew up a chicken man in Philly last night now they blew up his house too down on the boardwalk they're getting ready for a fight gonna see what them racket boys can do now there's trouble bustin' in from out of state and the everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and make me nap. That no honest man can pay So I drew what I had from the central trust And I bought us two tickets on that close city bus baby, everything baby, because the night's getting cold. And maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers and don't get caught on the wrong side of that line Well I'm tired of coming out on this losing end So many last night I met this guy and I'm gonna do a little favor for him Well I guess everything dies